A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto, como siempre, saludarlo una semana más desde Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Seattle? Aquí están muy turbulentes las cosas, la elección presidencial en una semana y no hay una decisión decisiva. Parece que Trump está perdiendo, pero hay una gran campaña de Trump para ganar votos en estados muy vulnerable Claro, sobre eso le íbamos a preguntar en esta semana final, porque son el, el próximo martes 3 de noviembre las elecciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el voto latino, que hace tiempo ya es decisivo en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, en California, en el parte sur uh, oeste, eh, particular particularmente entre los mexicanos americanos, eh, Trump está perdiendo por un gran margen. Eh, el voto entre los uh, exiliados cubanos es pro-Trump, en uh, New Jersey y también en Florida, pero en Florida también hay divisiones porque hay muchos otros eh, grupos mexicanos étnicos como los haitianos y otros más que están contra de Trump pero Florida es para decidir el voto de una importante sección del electorado entonces pudimos decir que el voto latino está dividido particularmente entre los mexicanos americanos, haitianos americanos y el voto de los Claro, ¿por dónde pasa la estrategia de cada uno entre Biden y Trump en esta semana final? Parece que Trump está argumentando que están cambiando el coronavirus, que está cambiando por el mejor, está mejorando las cosas. Pero Biden está diciendo que las cifras hablan perfectamente Por la por el incre, incre, incre, incre, aumento del voto eh, en favor de los demócratas eh, podríamos decir que actualmente las encuestas dicen que trump está perdiendo por 8% y parece que algo similar está ...en, uh, en uh, encuestas que hacen diferentes eh, grupos. Yo creo que vamos a ver, la última semana podría ser decisiva. Y yo creo que en este sentido Biden tiene que activizarse más, tiene que definir unas políticas algo más suficiente para atraer el voto de los trabajadores. ...yo no creo que algo está decisivamente decidido hasta ahora. ¿Y puede todavía sigue en pie alguna posibilidad de maniobra de Trump... ...que desconozca eh, los resultados? Sí. Muy, muy importante punto que mencionas. Hay varias indicaciones de que los uh, trumpistas están usando violencia hay una enorme compra de armas. Segundo, hay varios incidentes de violencia por parte de los trumpistas, incluso la quema de buzones de voto y otros cosas similares. Trump ha dicho que si pierde por cualquier razón, él va a negar a entregar la presidencia es una situación insólita en la historia norteamericana donde Trump está amenazando un regalo civil si pierden las elecciones claro la pregunta también es cómo reaccionan los sectores de poder eh, de Wall Street, del, el poder de fuera de ah, los partidos es, es muy importante las cifras son uh, in, indicadores eh, las cifras de financiamiento bueno eh, Biden y los demócratas consiguen más de 300 millones mientras uh, Trump consigue la mitad del voto entonces la mayoría de los multimillonarios están apoyando a los demócratas creen que Trump demasiado inestable y peligroso en otras palabras uh, Wall Street está dividida pero parece un porcentaje más grande pasa por Biden. Biden no es un, uh, progresista, es simplemente el mal menor frente a Trump. Claro, pero digo, esos sectores de poder de Wall Street, por ejemplo, ¿cómo reaccionan ante esas amenazas de Trump de poder desconocer el resultado? Bueno, es peligroso. Eh, nadie... Entre la mayoría de Wall Street que conozco, que hemos leído, dicen que Trump es un candidato estable. Yo creo que muchos en Wall Street creen que Biden es más seguro, más estable, y Trump es demasiado inestable y un poco loco. Bien, eh, Petra, lo queremos traer una vez más como ocurrió la semana pasada a América Latina luego de, de jornadas electorales muy importantes ¿Cómo evalúa eh, lo que pasó en Chile este domingo? Es muy importante lo tenía anotado para discusión parece que es el fin del capítulo de la dictadura de Pinochet en Chile los presidentes que seguían post Pinochet en muchos casos colaboraron con la política de Pinochet. Ahora con uh, Piñero parece que las enormes manifestaciones, las grandes uh, confrontaciones, las huelgas generales, las marchas han por fin Uh, imponen el voto por la nueva Constitución y la ruptura final con el pinochetismo y los seguidores de Pino Pinochet. Y creo que el fin del capítulo de la dictadura es un gran paso adelante, pero simplemente consiguiendo una Constitución o un voto no es suficiente. Tienen que cambiar la estructura del ejército y la policía, porque siempre podríamos ver at atrás y si sí es posible encontrar los golpistas escondidos en la institucionalidad del Estado. Además de esa decisión de eh, hacer una nueva constitución, es importante analizar el camino que se eligió, ¿no?, con una asamblea eh, integrada por fuera de los parlamentarios que analizar quién va qué es la composición de este nuevo asamblea eh, no hemos visto alguna ruptura decisiva pero la mayoría de la asamblea representa fuerzas de centro izquierda y izquierda a ver quién, quién eh, tiene la más fuerza entre la asamblea los centristas Hola, sí, Se abre un periodo entonces nuevo para Chile eh con que ha demostrado un poder de movilización muy importante, ¿no? Ayer fue mucha gente que salió a la calle, pero de todas maneras el, el gobierno de Piñera se ha mantenido, como que no ha estado en riesgo eh, la permanencia de Piñera el gobierno pese a ese poder de movilización del pueblo chileno. Sí. En los millones en la calle la asamblea se puede ter terminar como lo siempre en Chile mucho eh, retórica por la izquierda muchas acciones por la derecha y creo que es un buen punto que mencionas la asamblea si sí, sí es un punto de conflicto y movilización y las masas en las calles tienen que formar su propia asamblea y no simple pide que los parlamentarios in... In... inician un nuevo asamblea Bien, eh, por último de nuestra parte queríamos volver al tema a la guerra de la cual se habla poco eh, por lo menos en la, en los primeros puntos de la información internacional que es la situación entre Armenia y Azerbaiyán que llevan varias declaraciones de tregua que enseguida de acordadas son no son respetadas, Petras Sí, yo creo que con la intervención de Turquía Y la mediación de Estados Unidos, las promesas y los acuerdos no funcionan, o por lo menos se rompen cada vez que se firman. Estados Unidos está supuestamente en una mediación, pero sabemos que Estados Unidos está más vinculado con los uh, turcos, ...y los albañanes... ...y con los armenios... ...yo creo que es una situación muy precario Pero Rusia no termina de involucrarse... ...tampoco de una forma de frenar el conflicto... no ...¿está apostando Rusia... ...a una nueva etapa de relacionamiento con Turquía... ...a la vez por eso no está pesando más? Yo creo que Rusia... ...quiere una mediación... ...pero no está muy definido para donde va Rusia. Si eh, eh, analizamos las últimas días, Rusia quiere derrotar Turquía en Siria, en el parte del norte donde los turcos han formado algunos um, grupos militaristas con los uh, sirios de la derecha y creo que en esta situación eh, Rusia no está muy definido. En un lado a, habla de mediación y otro lado no imponen ni, ninguna fuerza sobre los arballanes. Correcto. Otros temas que quiera mencionar esta semana, Petras. Lo eh, importante está en la América Latina, las elecciones, los procesos políticos y sociales en Colombia, donde los apoyantes paramilitares en Colombia están masacrando a los indígenas y quieren ver si hay posibilidad de presionar Duque a hacer concesiones pero no hay mucha confianza los paramilitares y el presidente Duque son la misma cosa mientras tanto indígenas están muriendo masacrando por las tropas paramilitares tenemos también los uh, gran avances en China, por ejemplo tenían un caso en un ciudad, un caso simple de coronavirus y, y empezaron a investigar toda la provincia simplemente por un caso para evitar la extensión mientras tanto China termina eh, la pobreza extrema ...está en una gran transformación político social, cultural... ...de terminar con la pobreza... ...e incluir el gran porcentaje de la población... ...en un nuevo proceso de mejoramiento. Y finalmente tenemos que anotar... ...la situación Estados Unidos... ...está actuando de una forma muy negativa... ...la economía está bajando... La bolsa han caído hoy 3% y la situación económico y social es un desastre aquí. No hay ningún progreso y los Estados Unidos siga dando vueltas. En un lado dice que todo está cambiando, Trump principalmente, y los otros lados, Biden dice que no, pero no ofrece ningún gran proyecto sin eh, inversiones para solucionar la gran pobreza que está multiplicando en Estados Unidos. Muy bien, Petra, como siempre, un gusto escucharlo y los aportes que quedan eh, para la audiencia de la radio. Le mandamos un abrazo desde Uruguay. Hasta la semana próxima. vamos a discutir las elecciones en proceso ya 40% de todo electorado han votado por correo o otra forma entonces ya la mitad de electores han tomado decisiones claro así será entonces un abrazo hasta la semana próxima Para la Gran Familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.